¿Qué Buen día, Pablo. Eh, bueno, nada, eh, lo que tengo para decirte es que mi hermano el día 14 de octubre eh, desapareció de Río Negro. Él se dirigía a cobrar un dinero de una de un auto que había vendido, porque se dedicaba a la venta y compra de autos eh, con el título de gestor. Uh -huh. eh, fue a cobrar un dinero que se le debía de un, de un, de un auto... Y sabemos que por la gente esta donde él va a cobrar, la gente dice que que le abona un dinero y se va del lugar y de ahí desaparece. Mm. Cristian, ¿dónde ocurrió esto? Eh, para, esto decir, Río es, decir Río Negro, pero que una localidad ahí de Río Negro. Sí, es eh, Fernández Oro. Sí. Fernández Oro, la... La, cómo es que se llama la pueblito el eh, Fernández Oro entre Cipoletti sí en Cipoletti Fernández Oro el lo se llama eh, María Elvira donde él estuvo la última vez ah. y y esta y, que de ahí y, ya y, no. y esta y estas personas que hicieron el negocio este que le entregaron el dinero a tu hermano eh, dicen que le entregaron el dinero y no lo vieron y bueno y, y no lo vieron más No no eh, eh, ellos dicen que a mi hermano se le se le abona Sí. el dinero y que mi hermano de ahí se va claro. el, del lugar eh, después de ahí ya no se supo más nada de o sea, no, la camioneta no se encontró eh, todavía a él tampoco y por lo que tengo por el tema de la fiscalía la camioneta no no sale de, de la provincia de Río Negro ah, está bien, pero no aparece hecho, no aparece, se han hecho los astrillajes han hecho allanamientos y no, no, no... ...por ahora no dan con él ni con la camioneta... ...lo que último que yo tengo del día al sábado... ...es que estaban haciendo un rastrillaje en la zona de... ...de la cordillera... Eh, ...más precisamente ahí en la zona de Bariloche... ...iban a hacer un rastrillaje... ...y ayer hablé con el abogado amigo de mi hermano... ...que el que lleva más o menos la... ...la causa... Eh, lo están haciendo eh, eh, vamos a tener novedades el día jueves o sea mañana mañana, sí, sí, uh -huh. mañana con eh, habían pistas certeras eh, era lo que tenían y que bueno, se iba a hacer un rastrillaje ahí en la zona de de Bariloche eh, eh, cuando decís que hay pista certera pero qué, eh, prevén, eh, que prevén que, que puede haber sufrido algún atentado algún ataque, que, que esté fallecido tu, tu hermano o no, o, o, o no es esa la hipótesis mirá, se manejan varias hipótesis del caso eh, como puede estar como te digo, puede estar fallecido como no ah, eh, y ahí que que no sea eh eh sería ya otra cosa, pero claro, como sí, te sí. digo, nosotros no perdemos las ilusiones de que mi hermano aparezca con vida. Eh como también está la otra eh como vos decís, que aparezca fallecido. que claro. eh, siga. Eh ya han pasado hoy al día de hoy 15 días mm. de la desaparición de él. Mm en eh, eh, cristian y quién fue la última persona o, o si tienen identificada la última persona o las personas que lo vieron a él eh, claro. es esta familia es de esa casa desde de esa, casa? esa familia ah, donde él va a cobrar el dinero claro después no hay un, un rastro no hay una pista más eh, por lo menos no eh, por ahora claro. no la última pista era esa la de bariloche mm. eh, fue la que están están investigando al día de hoy mm. Eh que nada, hay que esperar los resultados de esa mm. de esa picha, esa de ese rastrillaje que se está haciendo al día de hoy. Claro. Eh, Cristian y el celular eh, te, tenía, tiene eh, sí, no tenía no no tiene más señal, manejaba. no tiene más señal, ¿qué qué ha pasado con eso? Y las últimas señales que habían dado eran de la zona de Zipole, más o menos, mm. ahí fueron las que Claro. Eh, estaban manejando. Mm. Eh, Cristian, ¿y Carlos eh, eh, vivía acá, en la, en, la, en la provincia de La Pampa? Eh, no, y, él, ¿no? Eh, ah. él es oriundo de acá, pero estaba mm. viviendo ya hace casi cuatro años en, en General Rock, ah. ahí en, en Río Negro. Bien. ¿Y venía eh, lo veías seguido vos? ¿Se veían seguidos? ¿Cómo, ¿Cómo era el...? el sí, el, sí, él cada tanto sí. venía y hacía sí. un mes que ya había estado acá. Mm. Eh, tenía pensado hacer un viaje a Centenario, y de Centenario pasar el Día de la Madre acá en Santa Rosa. Claro. Eh, Cristian, ¿y tiene familia, Carlos? Eh, no, no, eh, no, la única familia que él tiene son sus eh, ah. hermanos y mi mamá. Ah, bien, bien, bien. bien así que vos decís que, eh, por lo menos, la información del Poder Judicial es que mañana por ahí hay alguna novedad. Sí, sí, sí, eso es uh -huh. lo que a mí me dijo ayer el abogado amigo de mi hermano, uh -huh. eh, eh, con el que tengo contacto, Eh, directo, y, y, y me dijo que, que posiblemente mañana ya vamos a tener novedades. Cristian, claro. eh, y eh, ¿estás conforme como eh, el Poder Judicial de Río Negro está actuando, está, lo está buscando? Eh, ¿Estás conforme con la eh, familia? Mirá, por, por el momento eh, estamos, estamos, estamos digamos, claro. porque... Eh, es eh, lo que me dice el abogado amigo de mi hermano es que ah. la búsqueda arrancó de un día para otro cuando se esperan 72 horas por el momento hasta ahí vamos eh, bueno, eh, se han hecho bueno después se han hecho rastillajes, se han hecho acenamiento los cuales todo vierron negativos hasta el día de hoy ah, bien. Eh, Sí me ha pasado que eh, yo fui eh, viajé, estuve dos días con mi, eh, eh, para para saber para mantenerme al tanto eh, eh, me ha pasado que eh, estuvimos allá y los rastrillajes eh, allanamientos que han, se han hecho eh, nos hemos enterado por el por las noticias digamos ah, no, eh, o no sea... por la no por la justicia ni por nadie más sino por sobre temas de del periodismo. Claro. Sí, sí, sí, sí, o sea que no no tiene mucho contacto eh, la fiscalía y, y la gente que está buscando eh, a tu hermano no, con ustedes, no, no, no. sino que no, la no. la información que obtienen ustedes a través de los medios. Sí, eso fue lo último que nos pasó cuando estuvimos allá. Claro. Y después, bueno, como te digo, eh, eh, tengo contacto con con el señor Leandro Loyola, que es el, el abogado de ...que tenemos allá, representándonos hasta ahora. Bien. Bien, Cristian, eh, queríamos, bueno, tener la voz tuya aquí en Quermés... Eh, ...sobre la búsqueda de, de tu hermano Carlos Curruqueo. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, contar, sino muchísimas gracias. No, por el momento es lo que hoy manejo y mm. sé, y Bien. tengo hasta ahora. Eh, desde, desde ya muchas gracias por el espacio... Y bueno, que tengan buen día. Bueno, te estaremos consultando eh, en las Plito, próximas horas. Listo, doy el problema, si hay. esperaré su llamado. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Que tengas buen día. Gracias a vos, Pablo. Bien. Buen día.